Los Boguos son unos adorables monstruitos que viven en un mundo paralelo debajo de nuestras camas. Sus cuerpos son unas bolas de pelo muy flexibles que los permiten desplazarse con facilidad. Nosotros tenemos sueños gracias a que ellos trabajan proporcionándonos fantasía mientras dormimos. Si alguna vez habéis perdido alguna cosa debajo de vuestras camas, podéis imaginar por qué. A continuación algunas palabras en Bogu. Significa, te quiero. Significa, ¿dónde está mi dinamita? Es? Significa, las acciones de bolsa han caído un punto. Significa, no he visto cómo acaba perdida. Significa, te voy a echar de menos. We do choo choo.